Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. La cantante uruguaya Ana Karina Rossi acaba de sacar al mercado con el sello francés Collectif que el uruguayo MMG su nuevo álbum que, con el nombre de Voyage, reúne canciones del también uruguayo Hugo Fatoruso, sexto disco de esta cantante que ha elegido París como lugar de residencia. Bajo el beso que entonces te r o b é nostalgia de las cosas que han pasado, arena que la vida se llevó, a islas del u n a l el fuego, selva.、No, Ana r o s s i tango y buena música. Y un final en el que, saliéndose del libreto, hizo cantar a más de uno. Precisamente para hablarnos de este nuevo álbum y de su trayectoria en el mundo de la música, Ana Karina Rossi ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Ana Karina. Es un placer enorme estar aquí, Jordi. No, el placer es el nuestro, no te preocupes. <ríe> Permíteme, Ana Karina, que explique antes que nada que has nacido en Montevideo, ahí en Uruguay, donde vas a estudiar piano y musicología también en la Escuela Universitaria de Música. Pero nos contabas que, que desde la cuna、eh, el canto te rodeaba gracias a una pariente tuya, una prima,、eh, la soprano Beatriz Lozano.、Eh, estaba escrito que tenías que dedicarte a la música, a la canción, al tango, a la ópera, a lo que fuera, ¿no? Pero con tu voz. Sí, yo pienso que realmente en mi familia fue ella la que realmente me inspiró.、Eh, porque, bueno, antes también quiero nombrarlo: mi abuelo, el padre de mi madre, era multiinstrumentista, tocaba la armónica, la, el acordeón, tocaba el piano. Él tocaba cuando, en el cine mudo, que tocaban los pianistas en vivo. Mi abuelo, de origen español e italiano, iba a、eh, musicalizar. Las películas que en la época no tenían audio. Así que también mi abuelo en algún, en algún punto me ha pasado, la genética está ahí.、Eh, ...y Beatriz orígenes, Lozano, perdón. Esos orígenes italianos son importantes también, porque、sí. en, en Italia、eh, la música, el canto, la ópera es el deporte nacional, ¿no? con permiso del calcio. Totalmente, totalmente. Y s、sí, i cuando incluso hoy, por ejemplo,、eh, que yo tengo que dar una masterclass,、eh, lo, la terminología de lo que tiene que ver con el canto, con la música. Respetamos los términos italianos porque todo de alguna manera nace ahí con respecto a otras culturas que también han enriquecido y aportado mucho a la música y al canto, pero la mayor parte de los términos pianísimo, a l e g r o andante, i n c r e s c e n d o vienen. Del Italia, porque es la cuna del canto y del canto, como lo conocimos, la, la educación de la voz, el canto clásico. Por supuesto. Vas a estudiar también en la Academia Nacional de Tango en Buenos Aires, gracias a, a su fundador, me contabas, a Horacio Ferrer, que era letrista de, de Astor Piazzolla. Maravilloso. Letrista de Astor Piazzolla y no solo. Poeta. Gran、totalmente. poeta. Nosotros lo llamamos. l o llamábamos y l o llamamos porque para nosotros sigue, siempre esos personajes van a seguir vivos en la cultura. El Shakespeare latinoamericano. Cuéntanos, ¿cómo fue tu encuentro con Horacio Ferrer? Fue maravilloso. En 2003 yo empiezo a trabajar con un repertorio de Astor Piazzola, con el pianista Alberto Mañone, que tú también has, has encontrado aquí cuando vinimos a hacer conciertos justamente con Horacio Ferrer. Empezamos a, a ensayar y él en un momento me dice: Te tiene que escuchar Horacio. Él componía las músicas de poesías recientes de Horacio Ferrer. Astor Piazzola había fallecido hacía ya unos años. Y yo le dije: Bueno, pero, pero para mí sería un honor, es que él aceptará. Y lo llamó a Buenos Aires y Horacio vino a dar en la Sala c i t a r r o s a el primer concierto, que éramos nosotros tres: piano, recitado de Horacio Ferrer, que era magnético. Enigmante era el modo de recitar que él tenía la poesía. Y yo cantando al lado, que me sentía como la, la, la princesa que encuentra, ¿no? que sube a una carroza. Y... Porque fue para mí、eh, un momento muy importante en mi carrera encontrarlo y tener su aceptación. Su aceptación en cuanto、uh, a lo que yo. Estaba construyendo en mí como intérprete de tango, como intérprete de esta música, que es una música muy particular del repertorio nuestro, del Río de la Plata, y tener de alguna manera su aprobación, su reconocimiento, fue para mí realmente una estrella. Y gracias a ese primer encuentro, trabajamos durante más de 10 años juntos, haciendo giras internacionales, grabando el disco Tango y Gotán, donde él recita, compone canciones que yo estreno, y, y bueno, y fue realmente uno, un, un momento importante. En fue mi carrera. Digamos que era el letrista de Piazzolla, porque Piazzolla no aceptaba otro letrista que Piazzolla. Exactamente. Piazzolla le dijo cuando lo conoció: Tú haces con la literatura, con la poesía, lo que yo hago con la música. No quiero que trabajes con nadie más. Vamos a firmar un contrato de exclusividad y solo trabajarás para mí. Hablando de Piazzolla, acabo de ver unas imágenes、eh, tuyas cantando en la Ópera Nacional del Rin, ahí en Estrasburgo, María de Buenos Aires. rodeada de, del ballet de la ópera del Rin. ¿Cómo te sentiste ahí? Maravilloso. Yo me siento como pez en el agua. No había público, ¿no? Quizás, o sí había público. Sí, nosotros hicimos una gira. Bueno, primero reconocer el trabajo fabuloso de Matías Trípodi, que estuvo aquí contigo. El trabajo maravilloso de, de Nicolás Agulló, que también estuvo aquí en este programa como director de la orquesta Lagrosa.、Eh, el trabajo de solistas increíbles como Federico s a n s al e v i o l i n o Carmela Delgado en el bandoneón. Fabuloso ver una, una bandoneonista mujer ¿eh? eh, ocupada. Ocupando el rol de Astor Piazzola, del, del Ballet de Rampar, que hicieron una producción maravillosa y que, que además pusieron un voto de confianza en esta ópera que es internacional y que es maravillosa, pero que es poco conocida o relativamente poco conocida para el gran público y que el público francés la está conociendo cada vez más y se está enamorando de esta ópera que es internacional realmente porque maneja un lenguaje, mismo si es una poesía muy refinada, un lenguaje que es. Universal. Yo me sentí y me siento como pez en el agua. Lamentablemente, por el COVID, esta tercera gira de María de Buenos Aires que comenzó, la ópera de Estrasburgo, la filature de Mulhouse, hemos recorrido varios, barrio, varios teatros de ópera, se tuvo que interrumpir, pero se va a volver a hacer y yo le deseo larga vida a esta ópera, a esta producción de r a n que es extraordinaria. Estando rodeada en el escenario con tantos bailarines, ¿no te dieron ganas de, de ponerte a bailar con ellos, quizás? Mira que es un reproche que le hago a Matías Trípodi. <risa> <ríe> Le digo, ¿por qué no me has hecho bailar? Por lo menos un poquito, un pasito. No, a mí tango, me fascina claro, bailar, me fascina、supuesto. bailar y, bueno, obviamente no tengo ni, ni lejos el nivel de estos bailarines increíbles, pero sí,、eh, para esta última gira Matías había previsto un pequeño cambio escénico. Yo tengo un, un, todos unos, unos desplazamientos escénicos, pero no, no bailo, por ahora. <ríe> Ana Karina, Ana Karina Rossi, volviendo a tu nuevo disco Voyage.、Eh, ¿Cómo se siente uno cuando saca un disco que se llama Voyage en un momento en que no se puede viajar por culpa de la pandemia? Bueno, en realidad, este disco fue grabado 15 días antes de que, que comenzara la pandemia, cuando todavía no teníamos ni la más pálida idea de lo que nos, nos estaba ya sucediendo. Fue grabado a fines de febrero del, del año pasado. Eh, yo volvía con el master desde Uruguay, porque yo lo quise grabar en Uruguay, con sonido uruguayo, con el propio Hugo Fatoruso, con los tambores de Montevideo. Y yo volvía con eso para presentarlo en los meses siguientes y para poder hacer la gira. Y bueno, 15 días más tarde estábamos confinados. Y el título ya había, elegido, ya había sido elegido. Por este cruzo de fronteras permanente que yo tengo, esta, esta cuestión compartida, como yo digo en francés, es partage, que tú lo puedes vivir de manera positiva o negativa. Al principio fue difícil para mí emigrar de mi país y estar. Con mi ser mitad en Uruguay y mitad en el extranjero. Y luego empecé a, a descubrir y a entender que eso era una gran riqueza y que es como sentirse un poco partido en dos, pero al mismo tiempo eso se complementa. Y ese voyage es algo que、eh, va a formar parte de mi vida, yo pienso, para siempre. Para siempre voy a estar en este cruce de fronteras. En la actualidad estás radicada aquí en París. ¿Qué, qué hizo que e l e g i e r a s París como, como base de tus operaciones musicales? En realidad fue el amor, pero es cierto que fue el amor, porque yo estaba viviendo en Roma y estaba enamorada de esa ciudad. Y además, Italia me encanta, los italianos, el italiano, todo lo que yo viví en ese país fue inolvidable. Son tus orígenes. Mis ¿eh? orígenes, además. Yo no tenía ninguna intención de emigrar de Montevideo hasta que un productor musical me llama justamente para hacer una gira de conciertos con Horacio Ferrer en Italia y me fui quedando, como se dice. Y al mismo tiempo, viviendo en Italia, surgen oportunidades para venir a, a hacer conciertos y trabajar en París. Bueno. Conozco que, a quién es mi marido y el padre de mis dos hijas, y también me fui quedando en París. <ríe> Pero en ningún momento fue una decisión neta y clara de abandonar un país u otro, porque cuando yo elijo un lugar es para quedarme. Y luego, bueno, otra vez el voyage y este cruce de fronteras. El amor es la mejor agencia de viajes. Sí, ¿no? sin duda. <ríe> <joda. ríe>、uh, cuéntanos, ¿quién es? Hugo Fatoruso,、eh, es uno de los grandes nombres de la, de la canción en, en Uruguay, ¿no? Es una persona genial, es un músico increíble, todos lo admiramos. No hay persona en, en Argentina y en Uruguay, digo porque son los dos países donde más se le conoce, pero se le conoce en toda Latinoamérica, en Japón, en el mundo, que no admire Hugo Fatoruso por todo lo que nos ha dado a nosotros en cuanto a, a digamos, a la identidad nacional. Como uruguayos, ¿eh? todos somos en algún punto Hugo Fatoruso. Y los argentinos también lo admiran, lo aman. Él ha trabajado con los más grandes de Brasil también.、Eh, con j a v a n con Chico Buarque, con Nacimento, s con los más grandes nombres de Brasil que lo han llamado para hacer arreglos, para h a c e r su tecladista. Y todos hablan maravillas de él. Los invito a ver la película Hugo Fatoruso, donde abran los, los más grandes artistas de Latinoamérica sobre quién es Hugo Fatoruso. En los años 60 formaba parte de un grupo mítico ya, los Shakers. Parecían los Beatles o s Uruguayos. Absolutamente, ¿no? eran los Beatles uruguayos, los Beatles de Latinoamérica, eran tan geniales como los Beatles. Así que para nosotros, Fato es el Lennon uruguayo.、Uh -huh. Hablamos de que Voyage lo has grabado justo antes del, del confinamiento, de la pandemia. ¿Cómo has vivido estos mes, largos meses de confinamiento y de suspensión de conciertos, sin duda? Bueno, bien y mal, pienso, como todos, ¿no? Es decir, que yo tengo una personalidad en la que trato de sacar lo mejor de cada situación, mismo, bueno, en los, en los peores momentos, porque siempre hay algo bueno que rescatar. Y sobre todo porque hace muchos años estando en Roma. Alguien me comentó para los chinos, que yo admiro mucho, no particularmente a los chinos, sino toda la cultura oriental, esa cultura milenaria que es tan sabia en tantos aspectos. Y una vez este amigo mío, Marco, me dice:、eh, le estaba haciendo una tesis sobre justamente la cultura oriental, y me dice: para los orientales,、eh, crisis significa oportunidad. Y eso me quedó resonando, y yo me sentí como muy identificada con esa frase, porque era algo que me hacía eco respecto a cómo yo vivía las cosas, pero sin haberlo concientizado. Y cuando lo concienticé con esa frase, empecé a, a aplicarlo más claramente en cada una de las crisis, porque nosotros las hemos vivido, las crisis en Argentina, en Uruguay. Yo recuerdo que trabajaba en la televisión cuando la crisis del 2001 estalló y fue realmente muy difícil para todos. Y yo inconscientemente traté de sacar lo mejor de aquello. Así que, volviendo a esto del COVID, es, es, es una época muy difícil para todos. A mí, sobre todo, me da, me provoca dolor toda la gente que está sufriendo, toda la gente que se ha ido. Esto no es nada menor, pero bueno, para los artistas también ¿eh? es una época complicada, pero hay que reinventarse. Hay que, hay que encontrar siempre esa luz que hay, o en el camino o al final del camino, pero siempre está. Oportunidad se la has dado a tu hija Anaís, ¿no? que te, canta en el disco una de las canciones. ¿Cómo ha sido? Debe ser fantástico para una madre oír a su hija cantando. ¿Con ¿Seis años tiene? Seis años, recién cumplidos. Anaís es una artista, una pequeña artista.、Eh, claro que tenía un mes y yo ya estaba viajando con ella en t u r n é tomando m i aviones,、eh, porque así yo lo había elegido en ese momento, distinto con, con la segunda niña, que decidí una, un embarazo y un posparto mucho más tranquilo. Pero Anaís fue un torbellino, yo trabajé、eh, embarazada haciendo conciertos y giras hasta el, la última semana de embarazo y al mes ya estaba retomando. Entonces ella. Lo está bueno, mamando desde siempre. e s c u c h a n d o desde siempre. Esto Dennis, de que ¿verdad? ella forma parte del disco en realidad fue un regalo, una sorpresa de Hugo Fatoruso, porque el disco ya lo habíamos grabado. Y Anaís se enamora de una canción que se llama Repicado, que es un candombe. Todo, todas las canciones son de Hugo Fatoruso,、eh, quiero recalcarlo. Y, y este candombe que se llama Repicado, Anaís lo aprende y lo empieza a cantar. Y un día yo le mando una grabación, un video a Hugo Fatoruso, y le digo, Mira, Anaís está fascinada con este tema y lo canta todo el día. Y él lo agrega en el máster y me lo manda luego, el máster definitivo, y yo me sorprendo. Con las lágrimas en los ojos, claramente, de escuchar a mi hija al final de、él. Así que fue un regalo, otro, otro de los regalos de mi amigo Hugo Fatoruza. No es de extrañar estas madres. Es cierto que, paralelamente a tu carrera de cantante, nos hablabas que habías hecho televisión, pero sobre todo radio, ¿no? Ahí en Uruguay. Exactamente. Empecé por la televisión trabajando para un gran periodista que está retirado, pero que durante muchos años fue un periodista muy, muy prestigioso, lo es, y a quien admiro muchísimo, n e b e r Aragujo.、Eh, con él se Yo、trabajaba en un programa que se llamaba Agenda Confidencial en Canal 12, en un programa de p u n t o un programa periodístico de primer nivel, y ahí yo, bueno, asistía a todo el, el plantel periodístico. Fueron mis primeras armas porque fue mi primer año en ciencias de la comunicación en la Universidad、eh, en Uruguay, y, y bueno, trabajar ya en televisión haciendo mis primeros pasos. En, en, en este contemporáneo, al mismo tiempo que haciendo mis estudios, era realmente un lujo. Y luego él fue q u e me invitó cuando abrí una radio a formar parte de la radio, empecé con programas de radio, trabajé en muchas radios importantes uruguayas, conduciendo programas durante seis horas al día. La verdad, que es un, una parte de mi corazón ahí que yo sé que en algún momento va a volver, porque también estando en Italia trabajé para la RAI、eh, y en Francia todavía no, pero bueno, quién sabe.、Eh? ¿Quién sabe? e s p e r e m o s Es una querida colega en las tareas informativas, como dicen en el medio.、Eh, pues ya lo saben, el álbum Voyage de la cantante uruguaya Ana Karina Rossi ha sido editado aquí en Francia por Collectif y en Uruguay por MMG, si no me equivoco.、Sí. Muchísimas gracias, Ana Karina. Por haber estado aquí con nosotros, mucho éxito con este, con este nuevo disco.、Eh, permíteme también que dé las gracias a Laurie Plisson. Y a Julian Leng, que se han ocupado hoy de la realización del programa, y enviar hoy, sobre todo, un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos que nos siguen en toda América Latina, gracias a una cadena de televisión internacional que se llama UCL y emite desde Montevideo, ahí en Uruguay, para todo el continente. Sí, muy bien, muchas gracias a ti. Realmente admiro muchísimo tu trabajo, Jordi, es maravilloso. Muchas gracias a todos y a los que nos escucharán en Uruguay a través de esta cadena. Los m u s i o s que grabaron en este disco, Especialmente a Albana Barrocas en las percusiones, que realmente le agradezco a ella todo el aporte maravilloso que ha hecho en este disco y todo el equipo, que no los podemos nombrar ahora por falta de tiempo, pero que cada uno ha, dado, ha, ha puesto su granito de arena y, y esperemos que este disco tenga larga vida. a h queda dicho, les enviamos un saludo desde aquí, desde París. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. レイカ g レイカンデ a n オケディネ、デスデレレレレレレレレ e レレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレ e レレレレレレレ del milagro d de の siempre, c o r t の幻想の幻想の幻想の幻想の幻想の幻想の幻想の幻想の幻想の幻想の幻想の幻想の幻想の幻想の i 想の幻想 i 幻想の幻想の幻想の幻想の幻想 a 幻 u の幻想の e 想の幻想の幻想の幻想の幻想の幻想の幻想の幻想の l 想の幻想の幻想の Llegan del año que viene, desde el crepúsculo. Esto es Radio Caballito Online, w w w r a d i o c a b a l l i t o c l A todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. El violoncelista Claudio Borges celebra este lunes, en un concierto en la Maison de la Radio, la Casa de la Radio aquí en París, el centenario del compositor argentino Astor Piazzola, l de quien acaba de grabar el álbum、eh, Piazzola l Ruta 100 con el trío Patagonia Express. Mmm. Precisamente para hablarnos de este concierto aquí en París y de su intensa trayectoria que lo ha llevado a los escenarios del mundo entero, Claudio Borges ha sido tan amable de venir esta noche hasta nosotros. Muy buenas tardes, Claudio. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. No, gracias a ti por haber hecho el esfuerzo de, de venir hasta nosotros justo antes del concierto. ¿no? Dentro de unas horas estarás tocando ahí en、sí. Mesón de la Radio.、Eh, permíteme que explique a nuestros oyentes que has nacido en Alemania, en la localidad de Desmond, si no me equivoco, hijo en el seno de una familia de, de músicos llegados de América Latina,、eh, de Perú y de Uruguay. Y, imagino que el hecho de. De ser un, algo diferente de los otros niños en la escuela,、eh, hablar otro idioma, ¿te facilitó un poco entrar en el mundo de la música como idioma universal? Buena pregunta.、Eh, claro, que yo viví, yo soy nacido en Alemania y me c r i é en Alemania y siempre viví en Alemania. Y siempre fue un, un, una, una mezcla interesante tener. El padre de Perú, la madre de Uruguay, también las dos culturas muy diferentes también, y la cultura mentalidad alemana. De, definitivamente en la escuela era、eh, alguien, un, el único que tenía el pelo más negro que, que todos los otros, y, pero aún así、eh, fue, fue, fue una linda, un lindo tiempo de conocer toda esta cultura alemana que también está relacionada con la música clásica. Por supuesto. todos mis héroes, Beethoven, Brahms, Schumann, todo ahí estaban viviendo alrededor, así que、eh, para mí fue muy fascinante y fue muy natural de, de vivir ahí. Precisamente tu padre tocaba, entre otras orquestas, en la Orquesta de la Ópera de Karlsruhe, cerca de la frontera francesa, por cierto, era fagotista. Imagino que, que se ocupó muy pronto de la educación musical de sus hijos, tú en particular. ¿no? Absolutamente, en realidad. Siempre mis padres, eh, querían, eh, apoyarnos a hacer música, pero no imponer lo, la música. Porque muchos me, me preguntan, es que, ah, naturalmente, los padres eran músicos, por eso nosotros somos músicos. No era así. En realidad era más bien que había una experiencia, oh, me, curiosidad por un instrumento, y entonces nos apoyaron. Y lo único que decían al comienzo es, bueno, si quieren hacer música, De no hacerlo como hobby. Entonces lo hacemos bien. Entonces, si、sí, en todos los días hay que estudiar, todos los días no hay cumpleaños, domingos, vacaciones, siempre hay que hacer algo para todos los días. Y al comienzo eran diez minutos,、eh, después de un año era media hora y después por, con el tiempo se va sumando. Y así,、eh, eso fue realmente muy importante, muy lindo, porque、eh, por un lado eso fue el plan y por el otro lado, Si no queríamos, lo p o d e m o s dejar también. Así que era muy una disciplina natural, pero con que, que uno se acostumbra a dar. Pero no, no hay secretos. Sin trabajo no hay música. Absolutamente. ¿no? Sí. Es, en esta sociedad en la que vivimos, en que todo el mundo quiere todo enseguida y muy rápido, el valor del trabajo no, no, no tiene la cota. ¿no? no es lo mejor que se puede esperar、eh, para un niño, ¿no? trabajar. Sí, es, es la definición, ¿no? Es una dedicación una disciplina que te da una dirección al día y、eh, de, de tan temprana edad. Tal vez hay muchos ejemplos en el deporte que es más、eh, común, por decir que uno va a jugar al fútbol todos los días, ¿no? O entrenar, ¿no? Pero el entrenamiento del fútbol de niños no es muy diferente a l entrenamiento de aprender un instrumento el, en términos de disciplina. Y claro, hay, es, depende del profesor y del apoyo de los padres de qué intonación tiene esa disciplina, ¿no? de, de apoyarlo. Esfuerzos que, que al final、eh, pagan y dan grandes satisfacciones. ¿Cuál, ¿Cuál es la primera gran satisfacción que tuviste con el violoncelo después de tantos años de, de trabajo? Uh, bueno, hay, hay muchos momentos claves, ¿no? Entonces,、eh, yo tuve mucha suerte que, teniendo a mi mamá siendo pianista, que me acompañó todos los concursos importantes. Entonces,、eh, el primer concurso、eh, tenía apenas 11 años, que fue un concurso regional. Y nacional de Alemania. Lo hice todo con mi mamá y cuando lo gané me quedé como asombrado.、Me、pensé como, wow, parece que algo estoy haciendo bien y te, te pones consciente de que todo ese trabajo ya no es un juego, es, un, es algo más intensivo. Y entonces, eso fue un momento realmente clave para definir que eso va a ser algo que yo lo quiero ser. para el futuro y también como profesión. El hecho de tocar con tu madre era, parangonando al fútbol, era como jugar en casa, ¿no? Eh, eh, había una complicidad quizás entre vosotros, ¿no? Absolutamente. Y encima también, por otro lado, mi papá también siempre、eh, se tomaba tiempo de estudiar conmigo, casi al principio todos los días. Así que estaba sentado ahí, no para vigilarme, pero para apoyarme. Entonces, pero claro, hay, hay días donde es más difícil y, pero ahí, esos son, Los días donde hay que tener el apoyo y、eh, la inteligencia emocional. Por supuesto.、Eh, tu hermano Oscar es violinista, lo tuvimos aquí en los estudios hace unas semanas.、Eh, ¿Cómo fue la, la elección del violoncelo para ti? ¿Qué fue lo que te picó la curiosidad en ese instrumento mucho más grande que un violín? ¿eh? Bueno, fue una casualidad, la verdad.、Eh, unas amistades de mi papá、eh, vino a visitarnos、eh, y su hijo、eh, empezó con el chelo. Y en aquellos tiempos éramos amigos mejores y todo lo que él hacía, yo quería hacerlo. Y eso fue el primer、eh, impulso. Entonces, y Alf, y, y, y,、eh, él sigue tocando, se llama Jesús Castro Balbi, ahora es、eh, profesor en Estados Unidos. Y ver, estamos un poco、uh, en poco contacto, pero siempre nos vemos、uh, irregularmente. Y es,、uh, eso fue la raíz, porque yo empecé realmente para tocar. Y al final, bueno, eso fue el comienzo.、Uh, ¿Sabes que、profesores. fue por su culpa que, que tocas el violoncelo en la escena? Se、historia? puede decir, sí, sí, sí. Es el primer impulso, definitivamente. Vas a estudiar, has sido alumno del malogrado violoncelista ruso Boris Pergamen-Sechikow,、eh, allí en Berlín. ¿Cómo fueron esos años? Era como estudiar en primera división, me imagino, ¿no? Sí. Bueno, Boris,、eh, lamentablemente ya no está con nosotros, ¿no? Eh, eh, tengo mucha nostalgia、eh, para esos años. Lo conozco、eh, an hasta antes de haber tocado el cello. Él fue un celista y p e d a g o g a increíble, porque realmente nos guiaba de una manera. Muy inteligente de más bien darnos muchas preguntas y pocas respuestas. Y la respuesta podría ser una pregunta o otra pregunta. Y esa es l a i d e a casi la esencia de, de, de lo que nos daba. Obviamente nos daba las preguntas muy buenas para dirigirnos en la, en la dirección. Y、eh, la idea es de siempre seguir preguntando. También ahora sigo, cuando toco. Puedo seguir desarrollando esta interpretación cada vez. Y eso es la esencia de ser un artista. Y él lo vivió con un gran ejemplo. Y eso, bueno, en, en, en muy breve fue es la esencia de mi conexión con él. ¿Cuál es la, la dificultad, la mayor dificultad para tocar el violoncelo? ¿Quizás uh, uh, algo físico, algo espiritual, mental, quizás? Bueno, comparando con los otros instrumentos, creo que el cello es uno de los más naturales, porque estamos sentados cómodos, re relativamente, y abrazamos el instrumento, ¿no? Entonces, ese movimiento para el violín, para mi hermano, por ejemplo, tiene que torcer el brazo de una manera que normalmente uno no, no, no, no habla por teléfono, así, ¿no?、Eh, pero el abrazo es algo muy natural. Si estamos hablando de p i e sola, por ejemplo, el abrazo del tango también es algo que es, obviamente, Natural y los b r a z o s del c h a l o similar, entonces, ¿no? Entonces, todos los. Así que por eso e l a d me parece que es, es、eh, más. Eh, accesible. Si no, claro,、eh, es, es muy complejo de sacar un sonido lindo, el comienzo es difícil, la intonación es un tema que es、eh, para toda la vida, por eso tenemos que seguir estudiando todos los días, como los deportistas también. Sin hablar de la sugestiva forma que tienen, ¿no? No voy a entrar en, en detalles.、Eh, Claudio, entre los muchos galardones que has obtenido muy joven, obtienes tres premios en el Concurso Internacional Pablo Casals, en Puerto Rico, si no me equivoco,、eh, q u é supuso Para ti ese premio y sobre todo la figura de Pau, Pablo Pau Casals. Sí, bueno, ese, ese concurso fue en, en Cumber, en realidad, en Cumber Academy,、eh, pero tuve la, la posibilidad de tocar en el Festival de Casals en Puerto Rico también,、eh, sí, la figura de Pablo Casals es,、eh, increíble para cada chelista y para mí también, obviamente, yo conozco todas las、eh, grabaciones, cuando gané ese premio, Martita Casals, e、eh, s t o m m e n me la vida dio, La el... d e p a b l o Casals, me u y j o v n por c i e r t o Exacto, y me dio,、eh, un premio espectacular de tocar dos años Con el c e l l o de Pablo Casals, el famoso Mateo Goffrila, con que Pablo grabó la suite de Bach,、eh, las zonas de Beethoven, todo. e s t u v o delante de las Naciones Unidas, esa grabación tan famosa donde tocó, entre otros, el Candes o c e l s y entonces yo tenía ese c e l l o en las manos. Entonces, obviamente, eso fue una gran inspiración de、eh, leer todas las. Biografías posibles y,、eh, y también me di cuenta que él no solo fue un músico, pero también fue un ser humano que tom toma la responsabilidad de,、uh, de decir、eh, libertad, democracia es esencial y el arte es una manera de poder ayudar para el entretenimiento, de, de entenderse entre las、uh, personas, entre los países ent y para pelear. 俺は英語で、え、まあ、の英語で、私の英語で、私の英語で、私の英語で、私の英語で、私ので、私の英語私の英語で、私私の英語で、で、私 <risas> eh, y eso es una, una cosa muy, muy interesante y、eh, hoy en día sigue siendo muy actual. Por supuesto, y el festival de Prada que él fundó hace más de 60 años, 70 años, sigue, sigue todos sigue, los años, sí, ofrece, sí.、Eh, a pesar de la pandemia. Imagino que este año va, va a continuar también.、Eh, Te hemos visto en alguna foto con, con m s t i s l a v Rostropovic, la estamos viendo en estos momentos. ¿Cómo fue tu encuentro con, con alguien como m s t i s l a v Rostropovic? Bueno, yo tuve mucha suerte de ver,、eh, conocido muchas leyendas que ahora ya no están con nosotros, entre e l l o s Rostropovich. Es, esta foto es de 1994, aquí en París, cuando yo estuve tocando en el concurso, justo en la Maison de la Radio France, después de la final. Y,、uh, y después de este encuentro lo hemos trabajado varias veces juntos, he tocado con él también. Y él realmente, creo que Natalia Gutmann dijo cuando él falleció, el mundo se ha puesto más aburrido después que él no está con nosotros. Y yo lo he conocido también en privado para tener una cena o siempre tenía tantas cosas de contar. Eh, de, en tantos niveles, siempre aprendías algo de él. Una c e n a con r o s t r o p o v i c debe ser algo es genial. Increíble, realmente. Y la intensidad y todo el repertorio de cello que él ha también、uh, agregado obras y yendo a los compositores insistiendo: tú tienes que escribir esto, tú tienes que escribir el otro. Y sin r o s t r o p o v i c nos faltarían 20 conciertos de, del repertorio estándar hoy en día. Y aparte que hay mucho más、eh, obras que él inició. Claudio, h a b l a o e s t a o hablando de conciertos. Actualmente vives en Berlín, pero tu carrera te ha llevado a Estados Unidos, América Latina, sobre todo, y sobre todo en una gira que realizaste con la Orquesta Nacional de Estados Unidos, de Washington, ¿Sí? bajo la dirección de Christoph Eichenbach. ¿Qué, qué supuso para ti volver a la tierra de tus padres, finalmente, de la mano de un director como Eichenbach y con una orquesta de la talla de la Nacional de Washington? Ah, fue una experiencia bellísima, obviamente. Tuve con, siempre, irregularmente estuve visitando mis abuelos, mi familia, pero、eh, tener la posibilidad de tocar e s o s concierto s fue excepcional. Y el público de Sudamérica es tan, Espontáneo, tan natural y tan、eh, cálido, ¿no? Y, y, y me encanta de estar、eh, ahí en el escenario de compartir lo que he aprendido aquí y llevarlo para allá t r a vez, ¿no? Y también con、uh, una orquesta espectacular y m a e s t r o l e g e n d a r i o también. Eso fue una experiencia f n t á s t i c a Espectacular para mí. El público alemán es mucho más reservado, imagino. ¿no? Que, que el Diferente, ¿no? Eso es algo muy interesante de observar. También tiene su pasión, pero tal vez no es, no, no, no es tan extrovertido. Pero la intensidad que tienen también, conociendo ahora, viviendo ahí tantos años, es tal vez también、uh, por la mentalidad un poco más í n t i m o Y si veo a alguien como Robert Schumann, que tiene las dos、eh, energías, ¿no? muy, muy cerrado, íntimo y por otro lado muy afuera, esas son las calidades que uno encuentra en Alemania hoy en día también. Hablando de Schumann, precisamente acabas de grabar un disco dedicado a los dúos de Schumann para、mm. piano y, y violoncelo, junto al pianista Peter Nagy.、Eh, es algo muy íntimo también. Yo creo que Schumann no es un compositor para músicos, especialmente, más que para un auditorio. Sí, bueno, Robert Schumann es,、eh, aparte de ser、mm, músico, también fue poeta, ¿no? Él escribía. Escri Increíblemente. Y acabó y, loco, o sea, de poeta y, y loco. Y、además. acabó, sí, sí, tenía demasiada fantasía, me parece,、eh, nocturno y, claro, es una intensidad,、eh, son lugares os oscuros que nos lleva, ¿no? Y creo que en todos nosotros y también, sobre todo, artistas o músicos, tenemos esos días donde estamos desesperados o emocionalmente estamos peleando con nosotros o, y, y esa música resuena. Y, y, nos da la oportunidad, es como una terapia, en r a l d a d Y en, encima, sentir esa intensidad y de buscar y esa,、eh, las raíces de su inspiración nos lleva a, una, a un mundo de una fantasía romántica alemana que es increíble, llena de pasión, llena de observación a la naturaleza. Eh, y es,、eh, sí, es una. Historia de drank, tempestad sí, y empuje.、Eh, volviendo al concierto de este lunes, Claudio, Claudio Borges, en la Maison de la Radio, aquí en París, ¿cómo ha sido la experiencia de abordar una música. Mucho más ligera, mucho más latina que Schumann, como es la de Piazzolla, y además tocando con tu hermano Oscar Borges y, y Gustavo Beitelman, el gran compositor y pianista argentino. Bueno, es, para mí, Astor Piazzolla es uno de los compositores más serios que conozco del siglo XXI. Es claro que tiene, siempre le tienen el sello del tango, aunque los tangueros dicen: No, eso no es tango, eso es, es el tango nuevo, ¿no? o, o hasta mismo cuando vivía en Buenos Aires, había. Tenía, era peligroso para él salir a la calle a veces porque no le gusta que le cambien el tango a los argentinos. No, y, no、eh, Astor, creo,、eh, Piazola logró de encontrar un idioma que tiene su. raíces en la cultura argentina del tango, pero también en la cultura de Bach, por ejemplo, ¿no?、Pues、hay muchas、uh, fugas y misterios, por ejemplo. ¿Por qué es, es fuga? ¿no? Está relacionado con el contrapunto armónico. Y en cada obra que estudio y to toco de él, en encuentro esa relación. Así que es realmente música seria. Obviamente tiene su、um, conexión con el baile. Que es bailable, pero no es planeado para, para, para el baile. Él mismo ha dicho que este, su música es para gente que puede reflejar y pensar sobre música, y no es música necesariamente para bailar.、Así、Exactamente、que. como las suites de Bach, ¿no? que son, son danzas. Exacto,、pero、es, no, es una reflexión sobre, sobre danzas. No es realmente un a l m a n t e es difícil de bailarla, Sí, nunca lo he probado, pero me imagino. El violoncelo que tocas en la actualidad es un Giovanni Battista Rogieri de, de 1687, me decías,、sí. nada más y nada menos. ¿Qué se siente tocando un instrumento como ese? ¿No le tiemblan un poco las piernas o los brazos? <risa> Al comienzo, definitivamente. Es,、eh, bueno, tengo las velas. De t o c a r l o hace más de 20 años. Y ahora es como un compañero realmente, porque es una extensión de, mi, de mis manos, por decir, para crear música. Todo lo que yo pienso, lo que escucho, lo que siento, tengo el instrumento para proyectarlo. Entonces, con los años nos, nos, conocemos, para mí es algo un, un, un, objeto vivo, porque es madera que sigue desarrollándose, y con los años me he dado cuenta que lo conozco mejor, pero también con las vibraciones se,、eh, salen más y más colores. Es una magia realmente de、eh, vivir con eso. Y con el chelo de casals, cortito nomás, para el primer mes, No pude estudiar. Porque estuve、Estoy、escuchando,、temblando. ahí sí estaba temblando porque también escuchaba el, el, las grabaciones de Pablo Casals cuando tocaba. Ah, sí, eso lo reconozco y estaba ahí casi tratando de imitarlo. Pero、eh, después de cuatro semanas me di cuenta, ok, ahora eso fue la fascinación, ahora hay que empezar a trabajarlo. Y eso es lo que él quería también, de tener un instrumento para trabajarlo y encontrar tu voz misma para tra transmitir lo que tú sientas. Claudio Borges, que nos ha hecho un regalo, nos ha traído el violoncelo, lo estaba señalando. ¿Y qué, ¿Qué nos podrías proponer? Quizás algo que destaque ese sonido maravilloso, ¿qué podrías tocarnos? Sé. Sí, bueno, con gusto eh, comparto, eh, creo, en estos tiempos difíciles también, el Cante Sosels de Pablo Casals, aunque no es de Pablo Casals, un c a n t e popular、catagana. catalán. n o Que es de Navideña. Pero el lindo,、eh, la linda imagen que tienen que los.、Eh, Los o c e l t como se dice. Los pájaros. Los pájaros vuelan en libertad y a, a otros horizontes, ¿no? Y ahora estamos en un tiempo tan difícil, a punto de, ojalá, sobrevolar este tiempo tan difícil. Y con eso me gustaría darles、uh, este regalo. Es cierto que lo tocaba siempre al final de los conciertos. Sí, exacto. Como Incluso en la Casa、Símbolo. Blanca también. También ahí, sí, sí, sí. Toco. Pues hoy tenemos la suerte de, de tener、uh, a Claudio, Claudio Borges y su b i r l o n c e l o que nos va a ofrecer dentro de unos momentos El Candle Sus e l e s esa canción popular catalana que interpretaba Pablo Casals. Cuando quieras. mucho Con mucho gusto. c h a s g i a Claudio Borges, por estos momentos de emoción, de emoción intensa. ¿no? Naturalmente, el concierto de esta noche no vas a acabarlo con el Candle Sussex. ¿no? Después de Piazzolla no, no funcionan las cosas tan, tan fácilmente. No, no este, esta noche será、eh, la noche de Astor. Estamos celebrando los 100 años, que hace, hace pocas semanas hubiera sido su cumpleaños y tenés, es un programa completamente dedicado a él. Muchísimas gracias de nuevo, Claudio, por todo lo que nos has traído. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa l o a s o y a Julian Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y enviar un saludo muy especial a todos nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina, gracias a una cadena de televisión、eh, uruguaya que emite desde Montevideo para todo el continente y que se llama UCL, un canal latino.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 Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. El saxofonista y compositor francés de origen argentino David Marcos acaba de grabar su versión de las seis suites para violoncelo, para violoncelo solo de Juan Sebastián Bach, con el ronco sonido de su clarinete bajo, con el que interpreta habitualmente en los locales de jazz parisinos sus propias composiciones de jazz latino. De este nuevo álbum y de su intensa trayectoria musical, David Marcos ha sido tan amable de, de venir una vez más a nuestro programa. Muy buenas tardes, David. Muy buenas tardes, Jordi, muchas gracias por invitarme. No hay suerte, muchas gracias a ti por volver, como, el, tango, ¿no? como el nombre de tango.、Eh, permíteme que explique antes que nada que has nacido aquí en París,、eh, en una familia con orígenes argentinos, pero cuéntanos cuáles fueron las razones de venir a, a París de, de tus padres. Bueno, este, mi, mi padre es pintor y、eh, creo que él nació en España en realidad, y、eh, en un periodo que era políticamente difícil en España. y En, en el 48 se, toda su familia se fue a Argentina y en realidad llegaron a Buenos Aires, pero se fueron a Bahía Blanca bastante, bastante rápido, que es una ciudad un poco más al sur,、eh, una ciudad chica. Y mi madre, ella nació en, también tiene una historia medio compleja porque nació en Bolivia, en, en La Paz, pero se,、eh, los padres se fueron a vivir a Buenos Aires hasta cuando ella era muy chiquita y se c r e ó en Buenos Aires. Y en realidad vinieron cada uno por su lado, se conocieron en París. Mi papá, yo creo que venía por el aspecto cultural, como él es pintor, venía a ver acá toda la riqueza, digamos, en, en, en, la, en toda Latinoamérica, Francia, y especialmente en ese momento era una especie de, de, de objetivo cultural,、eh, claro, y no podía. Eh, volver a. No podía ir a España porque en ese momento no había hecho el servicio militar, tenía unos problemas con,、eh, con Franco, obviamente. Y mi madre vino a hacer estudios universitarios acá. Y bueno, yo nací muy poquito tiempo, unos meses después de que mi papá haya llegado. Y creo que se fueron quedando en realidad. Y yo, me fui, yo también en realidad me fui sedensa, sedentarizando acá. En el fondo, el ADN de los argentinos es ese, ¿no? Sí, d i v e r s o s Totalmente.、Eh, curiosamente me contabas que cuando entras en la escuela no hablabas francés, a pesar de haber nacido aquí en París, ¿no? ¿Fue, fue traumático para ti eso? Sí, sí, la verdad es que bastante. Fue, sí, fue, fueron momentos medio raros porque en mi casa siempre se habló castellano. Entonces, este, obviamente llegaron, llegué a los tres años, me tocaba ir a la escuela y no, no, no hablaba ni una palabra. O sea que llegué ahí me acuerdo que iba con un poncho y con un, un, gorro de indígena, digamos, y, y no la pasé muy bien. Ahora podemos reírnos, pero en realidad en ese momento no. No la pasé tan tan bien, y bueno, después fue todo un, digamos, un momento de incertidumbre, hasta más o menos hasta la adolescencia, en que no sabía si, si mis padres i a si nos si n íbamos a quedar acá o si íbamos. Ellos siempre decían, cuando volvamos, cuando volvamos, hasta el rato que entendí que no íbamos a volver. Y entonces ahí empecé, a, digamos, a lo, alrededor de los 13 años, que curiosamente fue el momento en el que tuve la nacionalidad francesa por opción. Porque yo había nacido acá, pero en ese momento no había... yo tenía pasaporte argentino, había nacido acá, pero no había nacionalidad del suelo en Francia. Entonces,、eh, a los 13 años tuve la nacionalidad francesa por opción, y después, mucho más tarde, la nacionalidad argentina por opción también. Así que tengo las dos nacionalidades que tengo, las tengo por opción. Así、Fantástico. es. Y A los cinco años empiezas tus estudios musicales empujado por tu madre, ¿no? sí. Y sí, en principio.、Eh, Una madre que, viene, que nació en Bolivia, tocas l a flauta, quizás hay una relación con la música boliviana. No estoy muy seguro porque pff, no, no, pff, mi madre venía de un, de un medio que estaba más bien vinculado con la música académica europea, digamos. O sea que no, no creo que haya tenido una sensibilidad extrema para, para la música boliviana tradicional y folclórica. No, yo creo que es porque yo empecé a estudiar en la escuela cantorum. Eh, al en lado pleno del centro pa de París. Claro. claro. Y, y bueno, se empezaba por en esa época, la flauta dulce era como el, el instrumento por el que se empezaba, digamos.、Eh. Yo, en, en la escuela Cantorum, había, enfrente del patio, había un lugar que es, probablemente siga existiendo, una, donde había un órgano absolutamente impresionante. Y en realidad, mi sueño era tocar el órgano, pero muy complicado, así que terminé con la flauta dulce. Finalmente, dejaste la flauta dulce muy limitada por un instrumento. Con mucho más, muchas más posibilidades, el clarinete, sí, y el saxofón. Sí, por el clarinete, pero no te sigo con lo de muy limitado. Porque que, me edad... los flautistas. ¿Eh? que me perdonen los flautistas. Exactamente, porque hay、eh, toda la música de la Edad Media y cosas absolutamente. Pero... Maravillosas con la flauta dulce. O sea, a mí es un instrumento que me gusta mucho. Es más, hay un disco que me perdone el flautista porque no, no me acuerdo su nombre ahora, pero un disco para flauta sola y algunas percusiones. Y que es, en realidad es, fue una guía para mi trayectoria musical ese disco, porque había muchas cosas para flauta sola. Y, y eso me impactó mucho. La, digamos que la, la música de conjunto es como una obviedad. En el jazz se toca en cuarteto, quinteto, en música clásica de orquesta, etc. Y de golpe la música así, con un instrumento melódico solo, es algo que siempre lo tuve rondando、eh, en la cabeza. O sea que no, a mí me gusta mucho la flauta dulce. Me parece que es un lindo instrumento. Vas a estudiar saxofón en el conservatorio del, del distrito 11 y el profesor. ええ。Jacques Le Sí, era, era un personaje muy,、eh, muy impresionante. Estuve leyendo ahora, porque en esa época yo no me daba cuenta, era muy joven, pero en realidad leyendo su trayectoria, ta, su trayectoria, hoy me doy cuenta a qué punto tuve suerte de cruzarme con un personaje así. Porque sí, él era el compositor del Teatro du Soleil con Ayan Mushkin, y también fabricaba los instrumentos con los que tocaba. Y、eh, yo me acuerdo de un.、Eh, Un, un espectáculo que dio con composiciones de él y que nos hizo participar a nosotros, sus alumnos, lo que no es tan usual en realidad, porque era su, digamos, tenía la capacidad de, de mezclar su parte profesional y creativa con su parte pedagógica. Y después es una persona que trabajó bastante con la, musico,、eh, con la musicoterapia también. Y curiosamente, por las casualidades de la vida, es una persona bastante conocida en Argentina. Porque fue a trabajar justamente con los proyectos de musicoterapia, estuvo、eh, trabajando bastante en Argentina. Así que la vida es un círculo. n o Mucho más difícil me contabas,、eh, va a ser la experiencia de estudiar clarinete con l Arit Rouard, que era muy duro, me decías, como profesor. Sí, sí, era muy duro. En, en realidad, acá en Francia, toda la, la escuela de los instrumentos de viento venía del norte. De, del país de las minas, viste como esa película Los Virtuosos,、eh, bueno, había exactamente lo mismo acá en Francia, en realidad. Entonces, cuando entré yo al conservatorio de Reveille-Malmaison, ese señor ya tenía muchos años, había pasado de, de lejos la edad de la jubilación, pero todavía、eh, seguía enseñando. Y él venía del norte, muchos alumnos venían también del norte, eran de, de familias así bastante duras, no, no. Gente de, de, de, de trabajo, digamos.、Eh, y entonces el trato era bastante tosco, en realidad. El, el, el trato no era nada suave. Entonces yo venía ahí medio, ¿viste? medio parisino, medio qué sé yo, y me, me choqué con un muro directamente. <risa> pero bueno. Bueno, las notas con sangre entran, n n o sí, las letras, pero、después. sí. Pero yo con él estudié clarinete y cuando terminé los estudios con él, agarré el clarinete, lo puse arriba del armario y dije: Ya se acabó. Y de, me tardé décadas en,、eh, en volver a tocar clarinete y más décadas aún en reenamorarme del instrumento.、Digamos. Qué lástima, ¿no? También. Me estás haciendo recordar Maurice André, el gran trompetista,、sí. fue minero. Y sí, claro, sí, sí, eran to toda la gente que, que tocaba los instrumentos, los, los bronces, los, los clarinetes, eran todos del norte y de fama. Si no eran mineros, eran de familia d mineros, sí, Imagínate. sí. Imagínate. Como profesional vas a empezar a trabajar tocando con la orquesta de del famoso y popular cantante francés Sacha Distel, conocido en el mundo entero, ¿no? Sí, t a l cual. l v i a j a s t e mucho con él, por ejemplo, con su orquesta? Sí, viajamos bastante, sobre todo al principio. Yo trabajé con él、eh, diez años. En realidad, que fueron、eh, lamentables. Nos llevábamos muy bien y era una persona realmente muy cariñosa. y...、Eh, Y bueno, terminó falleciendo y ahí se terminó obviamente la orquesta, pero los diez últimos años de su vida trabajamos juntos. Entonces, al principio tuvo bastante éxito mediático, bastante promoción y viajamos bastante, sí, de hecho. Me, lo único que lamento es no haber ido a Japón con él porque me hubiera encantado, pero no s e d i o Pero sí viajamos bastante y yo aprendí muchísimo en esa orquesta. este... Caía un poco ahí de esas casualidades de la vida porque todos los músicos de la orquesta tenían mínimo 15 años más que yo. La historia por la que yo me encontré ahí es muy larga, pero yo era el jovencito y los otros eran realmente profesionales ya muy,、eh, digamos, con, con mucha experiencia. Y entonces para mí fue, en general, cuando pienso en ese periodo, Pienso que cuando entré a esa orquesta sabía manejar el instrumento, pero la música la aprendí ahí. Tenía un,、eh, un compañero de saxofonista que, que tocaba al lado mío, que falleció hace unos meses, que me dio mucha pena, y que en realidad nunca, en esos 10 años que tocamos el repertorio, nunca tocó dos veces igual. Es decir, que cada、eh, show inventaba algunas Perdón, alguna cosita, alguna articulación, alguna. Y como él era el primer alto y yo segundo alto y que me tocaba seguirlo, el trabajo era apasionante porque había permanentemente que, que adaptarse a lo que él hacía y era un... Me pareció que, como, digamos, como actitud de músico, esa honestidad de estar permanentemente inventando, creando,、eh, cual que sea el, el tipo de repertorio que uno toca, me parece un ejemplo extraordinario. Imagino que a partir de ahí te sentiste profesional, aprendiste el oficio. n o de... Sí, espero no haber sido muy pretencioso en ese no, momento. No, en absoluto. <risa> ¿Cómo es la vida del saxofonista de jazz aquí en París? ¿Es, es un mundo nocturno lleno de encuentros? Sí, este, yo no tengo la sensación de, de, digamos, de haber tenido. Yo enseñé bastante. Y con respecto a otros colegas míos que, que tocaron mucho, yo toqué poco, pero en, lugar, en, lugar, en circunstancias particulares, digamos. No, no tengo esa rutina, viste, de tocar en clubes de, de, todas las noches, eso nunca lo tuve. Pero sí me tocó tocar en, de golpe en cosas así muy particulares. Y ahí hay hermosos recuerdos. Me acuerdo había un lugar que se llamaba,、eh, que ahora cerró o cambió de nombre, que se llamaba El Front Pinot. Y que estaba en Lille-Saint-Louis, justo en una esquina de Lille-Saint-Louis. Y tengo un recuerdo inolvidable: tocar ahí, me había invitado un, baji, un contrabajista, Olivier Dunoyer de Segonzac, que me dijo: vení, vení a tocar, y qué sé yo. Y fui a tocar ahí de forma así impromptua y s a l i r a las dos de la mañana. Después de tocar en la Isla San Luis, es como una especie de cliché del romantismo, ¿viste? Con el saxo a espaldas, qué sé yo. De golpe me sentí muy músico esa noche. Me imagino.、Eh, volviendo, Mar、eh, David Marcos, a tu grabación de la suite de Bach.、Eh, en el terreno de la clásica ya habías grabado un disco que se llamaba Las Cinco Estaciones. No eran de Vivaldi, por cierto. No, eran de Vivaldi. Y no eran cinco, no eran cuatro. Este, bueno. Las suites de Bach son una experimentación en realidad. Yo descubrí las suites de Bach cuando tenía 18 o 20 años más o menos y las descubrí por el maestro Pablo c a s a l s Y como nada original en eso, pero me enamoré totalmente de esa música. O sea, pero a, a un punto. De nuevo está esa particularidad de la, de la que te h a b l a b a hace un rato del instrumento solo. Es, esa, esa parte es algo que me parece bastante fascinante, digamos. Y esa música nunca, nunca, nunca me abandonó. O sea, toda mi vida la tuve le leyendo libros, este, escuchándola, y, y siempre me pareció una música absolutamente fascinante. Y al mismo tiempo, uno no tiene la misma sensibilidad cuando tiene 20 años que cuando tiene 55, 56. Obviamente la, las cosas cambian, pero yo tenía una especie de visión de Juan Sebastián Bach, que, que, que fue un músico importantísimo para mí como para la mayoría de los músicos, Tamp tampoco nada original en eso, pero como una especie de arquitecto, o sea, una, una cosa muy sabia, muy, eh, eh, muy construida, muy.、Eh. Y de golpe se me ocurrió hace unos años. ¿Y qué tal si, si era otra cosa? Si también era otra cosa, en realidad. Si no era. tuvo muchos hijos. Este, o sea, por ahí. parece que era un tipo simpático. Entonces, digo, por ahí no era ese, solamente ese personaje medio frío, medio、eh, sabio, medio, ¿viste? El, el, el cantor, el, el maestro, qué sé yo. Por ahí tenía otros aspectos, otros aspectos, digamos. Entonces, ahí empecé. A darle vuelta a esta cuestión y a la forma de tocar la suite de Bach. Y、eh, justo resultó lo que vos me conversabas antes de que empecemos con el programa, la pandemia. Entonces yo ya había hecho bastantes tratativas de, de acercarme a esa suite. Este, digamos, había.、Eh, relevé, no me acuerdo cómo se dice、aceptado. en castellano.、Eh, sí, sí. Las notas de la. Porque la que más me gustaba en un principio era la cuatro. Y, y bueno, empecé a tocar un poco así, ver qué, qué podía hacer con eso. No me convenció. Después,、eh, como me gustaba mucho la 4, compuse un tema que se llama Amor a muerte y que era una especie de homenaje a esa suite, una, un, un poco a la manière de,、eh, algo así. Que lo toqué varias veces en conciertos. Y cuando llegó la pandemia y que estuvimos todos en l a Primera y que estuvimos todos cerrados en la casa, Dije, bueno, por ahí ahora es el momento de, de intentar algo con esta suite. Hace falta tiempo estar confinado para poder concentrarse en esa, para subir esa arquitectura que tú decías, hay que escalarla, ¿no? Son difíciles, <risa> son, difíciles de, son, son difíciles de tocar, hay que atreverse también,、eh, porque hay tantos、eh, genios que las tocaron que. Para, digamos, ya tocarlas hay que atreverse, pero grabarlas me costó bastante trabajo atreverme a grabarlas. Cuéntanos, David, ¿cuáles son las limitaciones de, del clarinete bajo en relación al violoncello? Al v i o l o n c e l o Quizás no se pueden hacer dos notas al mismo tiempo con el clarinete. Primero, primero que en, la, bueno, en la suite hay algunas partes que, digamos, el hecho de tocar la suite con el clarinete bajo en sí. Eh, no es muy original, o sea, lo, los clarinetistas bajos, todos、eh, en algún momento tocamos la suite y,、eh, y en general se usan transcripciones que, digamos, en lugar de tocar las notas simultáneamente, se tocan a r p e j e a s Entonces yo me pregunté qué hacer. Al principio empecé así y no me terminaba de convencer el asunto de, de arpejear, porque, claro, el sonido no, no, no, no permanece. Entonces, de golpe da una especie de cosa. Que permanentemente está. Artificial. ¿no? Sí, ar ar arpejeando Era... así, quedaba sí, medio sí, sí. raro. Pero en realidad, el trabajo que, que hizo que yo me atreviera a grabar esto, más que, que quedarme tranquilo en mi casita estudiándolas, es que en realidad se me ocurrió que había tal vez una posibilidad para que en realidad juez,、eh, sea música improvisada. Es lo que he sentido escuchando tu versión.、Eh, puede ser que Bach también hubiera improvisado. ¿no? Esa es mi hipótesis. Esa es mi hipótesis. Resulta que、eh, el único manuscrito que, que existe de esa suite es, es de la mano de la esposa, Ana Magdalena. Entonces, qué sé yo, por ahí él improvisaba, ella anotaba,、eh, y, y en realidad、eh, se, me tomé la libertad. De explorar ese camino.、No、sé, entonces, después、eh, le hice escuchar a algunos amigos,、eh, a l g u n o s chelistas,、eh, algunos me lo tiraron por la cara, me dijeron que.、No. Porque, además, lo que pasa es que tocarlo eh, eh, eh, para los chelistas es muy. Es una, bah, hay partes que son más sencillas, pero partes que son realmente muy difíciles. Entonces, de golpe, yo, como le, des le desarmaba el ritmo, de alguna forma lo hacía más fácil. Entonces, para ellos era un poco. Una traición. d、eh, sí, exactamente. <risa> Pero bueno, lo hice, ahora está hecho, está en la plataforma, está en Spotify, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Porque. David Marcos, en estos momentos en que los conciertos están suspendidos, aplazados, tenemos la suerte que te has traído tu, tu clarinete bajo. ¿Podrías ofrecernos una pequeña muestra de lo, lo que dan las suites de b a c h con tu clarinete? Con, con mucho gusto. ¿Qué podrías proponernos? Y estuve pensando, y en realidad me parece que lo mejor,、eh, como todo el mundo conoce la primera, Este, la, la, eh, ah, una precisión.、Eh, resulta que, si, si tengo tiempo, hay seis suites y yo grabé cinco, porque la última es distinta. La última tiene una particularidad.、Eh, los musicólogos están de acuerdo、eh, para otro instrumento, es para un instrumento de cinco cuerdas, no es para el violonchelo de cuatro, y aparentemente es bastante más tardía. Y yo、eh, empecé a, a estudiarla de la misma forma y me di cuenta que no funcionaba. Como, como las otras, digamos. Entonces decidí otro, otra cosa medio iconoclasta, grabar solo cinco de las seis. Entonces en el disco hay solo cinco.、Solamente. Bueno, para volver a lo que me decías, la primera es la más conocida. Entonces puedo tratar de, de tocar una. Por supuesto. Una David Marcos nos va a proponer el preludio de, de, la, el primera preludio suite, de la primera suite. El p r i i m e r a suite de Juan Sebastián Bach para violoncelo solo, interpretado con su clarinete bajo que, que ha traído. Esta tarde con nosotros. Sobre todo, muchas gracias por, por haber hecho el esfuerzo de, de montar esta maravilla. David Marcos y el preludio de la suite número uno de Juan Sebastián Bach. <risa>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 Muchísimas gracias, David, David Muchas Marcos, gracias por, por este esfuerzo inmenso que es adaptar esas suites, ese preludio, maravio, al maravilloso sonido de tu, de tu clarinete. Muchas gracias. Permíteme también que d e las gracias, digamos que están en todas las plataformas ya esas suites de Mac interpretadas por ti. Sí, tal cual. Pues ya lo saben. Ahí están todas las plataformas, las cinco suites y、si、no seis. De, de Juan Sebastián Bach, adaptadas para el clarinete bajo. Muchis, muchísimas gracias de nuevo. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa l o a s e a y a Julian Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Muchas gracias. Y enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina, seguro que en Buenos Aires también, gracias a una cadena de televisión uruguaya que emite desde Montevideo y que se llama u c l Un canal latino. Muchas gracias, g o r g e Y a ustedes, muchísimas gracias por haber, habernos seguido y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.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 Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. La poeta y escritora peruana Grecia Cáceres acaba de inaugurar en la escuela IESA, aquí en París, centro universitario dedicado a los oficios de la cultura y del arte, Borges y yo, exposición en la que, con la participación de los alumnos de la escuela, ha puesto textos del escritor argentino en la voz de p a s a n t e s anónimos de París. l a l e p h dans la mythologie borgésienne, est le lieu où se trouvent, sans se confondre, tous les lieux de l'univers vus de tous les angles. Borges décida qu'il lui fallait voir cet a l e p h Y precisamente para hablarnos de esta exposición y de su intensa actividad literaria, Grecia Cáceres ha sido tan amable de, de, de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Grecia. Buenas tardes, Jordi. Gracias por la invitación. No, gracias por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nosotros. Has venido acompañado por Joana, Joana Genoves, quien es alumna de la escuela y que ha participado en este, que ha editado el, el vídeo que estábamos viendo precisamente. Muy buenas tardes,、eh, jo, Joana, gracias, y gracias por, por haber aceptado nuestra invitación.、Eh, Permitidme antes que nada que explique que Grecia nació en Lima en 1968, donde estudias lingüística en la Universidad Católica. Pero cuéntanos, ¿de qué modo marcó tu inclinación por la literatura, por las letras, el hecho de haber estudiado en un colegio francés, el franco-peruano de Lima? Bueno, yo me inicié a la literatura en, en la biblioteca del Colegio Francés de Lima. Teníamos una excelente biblioteca,、eh, porque es cierto que en Perú. Los libros,、eh, sobre todo en los años 70, 80, era muy difícil encontrar、eh, todo lo que uno quisiera en, en la librería, ¿no? Y era muy caro. Yo tenía acceso a esta, librería, a esta biblioteca del colegio y, a, y ahí empecé a, a leer los clásicos, a leer la poesía francesa. Y fue en la Universidad Católica, cuando ingresé a la universidad, que, que, que descubrí la literatura peruana y su importancia inmensa, ¿no? Más allá de la cultura francesa, imagino que el colegio francés、eh, tenía en aquellos años turbios de, de la guerra en Lima、eh, un cierto aire de libertad, ¿no? ¿no? Sí, yo、eh, justamente tengo una novela、eh, que habla de la época de la escuela, y es cierto que entre los muros de la escuela vivíamos en un orden, de, vamos a decirlo así, cultural y social、eh, diferente que el resto del Perú.、Eh, era una escuela mixta,、eh, laica. Eh, cuando la mayoría de las escuelas eran religiosas y, y de, de hombres y mujeres separados. ¿no? Entonces vivíamos en una especie de realidad europea un poco、uh, artificial. Y al salir del colegio y al ir a la universidad, fue que me digamos, conocí y me confronté un poco a la realidad del Perú, que era una época muy difícil también, en los años 80, del terrorismo de su entero luminoso. ¿Fueron esas razones las que llevaron a tus padres a inscribirte ahí en el colegio francés? Yo creo que sí, les interesaba mucho la cultura y para en Perú la cultura es, viene de Francia, ¿no? Más, más que de Estados Unidos. Y la cultura peruana viene a Francia también. s t pensando <risa> en César Vallejo, cuya tumba está, el tumba está en París. De Montparnasse.、Sí. Uh, vas a estudiar lingüística en la Universidad Católica, como nos decías. Buscabas lo que hay detrás del espejo, perdóname, el término borgiano,、uh, en la literatura. Rascar un poco qué había detrás de eso. Sí, en la, liter bueno, la literatura de Borges, es,、eh, las obras de Borges son muy importantes para mí en mi formación, pero justamente、eh, es el sueño de Borges, justamente, de darle una universalidad a la literatura latinoamericana.、Eh, revisita todos los mitos、eh, universales, la, todas las culturas、eh, que sean de, de Medio Oriente, de China, de Europa. Eh, y también,、eh, también, también la, la parte de, de, de la vida de los gauchos,、eh, la, la colonización. Entonces, él toca todos los temas que, que son los latinoamericanos, pero dándole esa, esa, ese viso universal. Hablando de universalismo, vas a venir a París a continuar tus estudios. era el... inevitable, ¿no?, Habiendo estudiado en un colegio sí, francés. Era mi destino ir <risa> porque desde el colegio yo soñaba con París. Entonces, cuando terminé mis estudios literarios en la Universidad Católica,、eh, para mí era normal, era casi una consecuencia normal hacer un doctorado acá en París.、Eh, cuéntanos, llegas a París,、eh, me imagino que te habías imaginado mucho París. ¿Hay decepción o al revés, se confirman tus expectativas llegando a París? Bueno, hay decepción porque ya no es el París bohemio que uno imaginaba con los escritores del boom de los años 60 y los escritores Cortázar, que están en los cafés y Cortázar. Bueno, Cortázar estaba vivo todavía, pero creo que estaba vivo todavía. Pero no había esta vida intelectual y de creación、eh, como yo me la imaginaba, ¿no? La vida de grupo, de, de leer los textos, de, de hablar entre nosotros sobre literatura, era más bien, fue más bien en Lima, ¿no? Y poco a poco, bueno, con los años ya fui conociendo más escritores y, y recuperando ese aspecto de la, de la vida literaria. Has publicado novela, pero también poesía.、Eh, tu primer libro de poesía lo publicas durante la agitada década de los n o v Eres n t a e miembro de la generación llamada de los noventa y en Perú. El、eh, libro se llamaba De las causas y los principios, venenos embelesos.、Eh, Todo por la causa poética, ¿no?、Mm. Veneno, embeleso. Veneno y embeleso. Bueno, uno, como decía Borges, uno es muy barroco cuando es joven. No, <ríe> no sé si hubiera escogido ese, ese, ese título, pero eh, eh, ahí estaba resumido un poco lo que era ese viaje poético para, para mí, ¿no? Venenos y embelesos. Y sobre todo en una época tan violenta, en la cual la literatura era realmente un, una, un lugar de salvación, una, un lugar de, de donde refugiarse también, pero. La, la, la, la realidad peruana irrumpía en el, en el poemario, sobre todo en la tercera parte de ese poemario. ¿no? ¿Sufriste adolescente o niña esa violencia allí e n lima? Vivíamos,、eh, vivíamos encerrados, no, no teníamos, teníamos el, el, el toque de queda como ahora en Francia, pero bueno, era con tanques, con militares en todas las esquinas, había mucho miedo, había muchas matanzas de, de campesinos. Y bueno, tuvimos la impresión de que el Estado se iba, iba a colapsar y que íbamos a pasar a, un, a, un, a una etapa completamente fuera de todo orden político conocido, ¿no? Y al final todo se derrumbó en, en un mes, cuando a b i m a e l Guzmán fue encarcelado. Y toda la, la cúpula de sendero era muy piramidal y todo se, se fue abajo, ¿no? Los tiempos han cambiado afortunadamente, pero seguimos confinados aquí en Francia. Sí, pero seguimos y confinados por, diferentes, de... por otras razones ahora. Quizás el confinamiento, muchos de los artistas que han pasado por este programa me, me hablan de fertilidad. ¿Ha sido、mm. fértil para、mm. ti este confinamiento? Sí, ha sido fértil para mí. Bueno, por, por la, personalmente、eh, he acabado la escritura de una novela bastante rápidamente, por la, gracias al confinamiento que me ha dado más tiempo, y con los estudiantes de l i e s a Hemos trabajado mucho, muy intensamente por video, pero creo que el, la, la exposición no hubiera sido la misma si no hubiera habido el confinamiento. Ha habido una especie de, de ambiente un poco así como de, como de secta. Entre nosotros, ¿no? Digamos que eres directora del Departamento de América Latina de esta escuela, el ISA. Cuéntanos qué es exactamente el ISA. El ISA es una escuela privada que, que tiene unos 25 años ya de vida y que es, es muy particular porque se ocupa de las profesiones del arte y la cultura, es decir, todas las personas que están alrededor de los artistas y los ayudan a llevar a cabo sus proyectos, ¿no? Y este, es una escuela que hace cinco años abrió. El Departamento América Latina, justa, juntamente con el Departamento África, y dándose cuenta de la importancia del arte y la, y la cultura de América Latina y de África en, en, en Francia, y cosa que no, no es tan común en las universidades. Entonces, yo tomé la cabeza del Departamento América Latina y desarrollé, justamente、eh, propuse un, cursos, eh, encuentros, eh, seminarios este, sobre, sobre artistas latinoamericanos. Y justamente creo que mi rol es justamente poner en relación、eh, América Latina con Francia y París y, y dar, dar a conocer la cultura y el arte. De, de ambos, ¿no?、Ah, hace 50 años sería inimaginable, ¿no? Una escuela como esa.、Eh, el mercado del arte ha crecido tanto que necesita profesionales formados. Claro, como, como Joana, digamos, necesitamos, necesitan personas formadas, jóvenes, que, que sepan todo lo que, lo que hay que saber, digamos, más lo, todo lo que es la historia, la cultura de un, de un, de un país para poder comprender a los, a los artistas que vienen de América Latina, a n o Es、supuesto. sumamente interesante. Cuéntanos, Grecia, ¿cuáles han sido las razones de, de escoger Jorge Luis Borges para, para esta exposición?、Bueno, un expositor un poco、eh, particular, ¿no? Muy singular. Sí, porque es la primera vez que, yo estoy, que doy yo realmente un curso. De,、eh, yo soy la directora, entonces organizo y tengo、eh, com es, es, este, comisarias de exposición, historiadoras del arte que dan los cursos, como Carolina Arisa, que, que ha trabajado conmigo para este, a esta exposición. Y, pero esta vez yo tenía que, que intervenir, y para mí fue una evidencia que tenía que, que trabajar la literatura y el arte. Y Borges me vino casi inmediatamente a la, a la, a la mente, porque son textos breves que puedo trabajar con los estudiantes, es, o textos breves, los cuentos de Borges, o ensayos o, o, o poemas. Entonces podía con ellos、eh, hacer la lectura en voz alta de los textos, que era mi, mi primer objetivo, ¿no? Y después, a partir de esa lectura de los textos, ir hacia una exposición, digamos, en la galería, ¿no? Y entonces, conversando con los chicos y durante toda esta etapa de preparación literaria, nos dimos cuenta que la voz era el hilo conductor de la exposición. Entonces, íbamos a trabajar sobre grabaciones de voz en estudio, este, grabaciones en la calle, de personas que, que están ahí y que uno les hace leer textos de poesía de Borges en diferentes idiomas. Además, respetando el aspecto、eh, cosmopolita y multilingü multilingüista de Borges. Y, y,、eh, y, y tenemos este video, que es la única cosa visual, entre comillas, en la cual se escucha también un extracto de la Lef. Que ha sido、uh, realizado por, por Joana.、Uh, cuéntanos cuál es la idea del vídeo. Hay una voz, una actriz que lee textos de Borges. La idea estaba de poner en imagen el texto de Jorge Luis b o r g e s El Aleph, y de hacer como de cuidar el espectador en el viaje hasta El Aleph, pero con imagen、uh, que no, no,、um, que, que no puso、um, uh, una lectura, pero que abre las puertas. Claro, que sugieran una lectura y no impongan una lectura, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿La música es, ¿es música original? El, no hay música, hay,、um, hay uh, voces, dos voces: dos voces.、Eh, una comediante, una actriz y un actor de teatro para la interpretación del texto y la introducción del texto. Y las imágenes、uh, están producidas por un artista, un musiciano、uh, que se l l a m a Stefan Genovez y que、uh, hizo las imágenes y la. Fantástico, bien, fantástico vídeo.、Eh, Grecia, ¿por qué no haber escogido un poeta peruano? Ah, esa es una buena pregunta.、Porque、de haberlos ailos, como dicen. Sí, hubiera <risa> podido ser un poeta peruano quizás, pero justamente creo que quise tomar un poco d distancia de, de, de mi propia cultura e ir hacia una cosa más, más, más universal también para mí, en, desde mi punto de vista. Y creo que tuvimos también、eh, personas de Argentina que vinieron a ver la exposición y estuvieron sumamente contentos. Entre ellos, la, la consejera cultural de Argentina, que estaba encantada con la idea también. Y creo que justamente es para escapar de, de nuestro. porque tenemos una, un punto de vista muy. Muy, eh, muy cerrado sobre América Latina, si uno viene de Perú, si viene de Bolivia, si viene de Argentina. Pero quizás trabajar con un artista, con, con Borges, le daba un, un viso más amplio a mi propia visión. n o Pero quisiera repetir la misma, el mismo concepto que es promenade sonora, paseo sonoro, el año que viene con otro escritor. Volviendo a Borges, quizás、eh, su, sus textos, tanto los cuentos como los poemas, van más allá de lo literario, es casi filosófico ¿no? un texto de Borges. Hace, da mucho que pensar. Sí, y justamente en, el, en, el, en las,、eh, las personas que leyeron los poemas en la calle, todos tuvieron una especie de reflexión sobre la vida, la muerte, el amor, la brevedad de la vida、eh, y. y, y Es justamente esta interpretación muy filosófica de, de la obra de Borges. Uno se da cuenta que casi todos los textos son reflexiones de, sobre el tiempo, sobre, sobre la, las relaciones humanas, sobre todo el paso del tiempo, la finitud también. Entonces, este, eso también facilita, facilitó, creo, el trabajo de los estudiantes porque les, les, les llamó mucho la atención los textos de Borges. Ese lado al mismo tiempo clásico. Claro,、eh, es, es fácil entender un texto de Borges cuando uno lo lee con atención.、Eh, el hecho de que hay siempre una, una pequeña anécdota de s c r i p c i ó n Entonces, todo eso hace que, por un lado, los estudiantes podían captar、eh, el contenido filosófico y las personas en la calle igual, en, en, en cinco minutos. Es r a impresionante. Es impresionante ese, esas, esos, este, esas grabaciones en la calle. Y unas ideas geniales: dos hombres sentados en un banco en Ginebra. Con 30 años de, de separación, siendo el mismo, ¿no?、Mm. ¿Te has imaginado a ti misma sentada con la niña Grecia Cáceres? No digamos 30, 20 años. Sí,、antes. 20 años, vamos a decir. No, sí, sí. Le, cuando uno lee、eh, los dos Borges,、eh, lo, a los estudiantes también los, les gustó muchísimo, uno siempre tiene esa, esa especie de, de idea del tiempo, ¿no? Es verdad que el tiempo no es lineal, el tiempo es. Es cíclico y hay momentos en los cuales uno se encuentra consigo mismo en el pasado. n o Y yo, como he cambiado de país, podría ser la Grecia de Perú o de Lima y la Grecia de París. Entonces, tengo, dos, tengo ese diálogo muy, muy presente, sobre todo en mis novelas. n o En mis novelas, yo vuelvo mucho sobre mi experiencia en el Perú. Entonces, tengo siempre ese diálogo c o n m i s m o misma y con el pasado, tratando de no caer en el lado nostálgico del, o un poco contemplativo. o ¿no? p e r Eh, nos toca mucho esa, esa dualidad que vivimos, ¿no? Y Borges, entre el hombre público y el hombre privado, entre él mismo, joven y él mismo mayor, entre él poeta y él escritor,、eh, entre él como, como argentino、eh, que habla de los gauchos y argentino universal que habla de. Todas las t r esculturas. Entonces, siempre hay esa ambigüedad que tenemos mucho los, los latinoamericanos. ¿no? Y director de la Biblioteca Nacional desde de, de Buenos Aires. ¿no? en Director、Argentina. de la Biblioteca de Buenos Aires. sí. Es, es un sueño, ¿no? Es, es la imagen del laberinto que, que se hace biblioteca cuando entras en esa biblioteca. cierto. La, imagen, la, la primera idea para la exposición fue la de laberinto. Queríamos hacer una especie de laberinto. Después, poco a poco, nos hemos ido. Orientando más bien al hilo, al hilo de Ariadna, ¿no? e l hilo de la voz, que, que es lo que ha s e、eh, guiado d o h g u i a la, la exposición. Pero es cierto que、eh, para Borges el laberinto existe, pero el laberinto es, no es el caos. Es decir, hay que ponerse en cierta posición, como para ver el Aleph. En cierta posición uno ve el plano, de ese, el plano universal, porque hay, una, hay un plano universal de ese, del mundo que no podemos ver porque somos muy pequeños. Pero el laberinto no es el caos, es algo que no hemos todavía logrado descifrar. Y eso es lo bonito de, de la, del mensaje también de Borges. Vivimos en un mapa de escala 1-1, ¿no?、Sí. Eh, no me gustaría, Grecia, dejarte marchar sin que nos propusieras poner voz a, a uno de los versos, de los mejores versos de Borges. ¿no? Eh, ¿Has traído alguno, quizás? Sí, he traído un texto que se llama Límites. que Muchos dicen que es el mejor, uno de los mejores versos.、Pues、es muy subjetivo, ¿no? Muy Hay g e n t e que l e g u s t a Otros versos, pero bueno, tenemos este límite. Tenemos todos límites. Todos tenemos、modo. límites, sí. Bueno. <risa> Grecia Cáceres y leyendo <risa> Límites de Jorge Luis Borges. Límites. De estas calles que ahondan el poniente, una habrá, no sé cuál, que he recorrido ya por última vez, indiferente y sin adivinarlo. Sometido a quien prefija omnipotentes normas y una secreta y rígida medida a las sombras, los sueños y las formas que destejen y tejen esta vida. Si para todo hay término y hay tasa y última vez y nunca más y olvido, ¿quién nos dirá de quién en esta casa sin saberlo nos hemos despedido? Tras el cristal ya gris la noche cesa y del alto de libros que una trunca sombra dilata por la vaga mesa, Alguno habrá que no leeremos nunca. Hay en el sur más de un portón gastado con sus jarrones de mampostería y tunas, que a mi paso está vedado como si f u e r a una litografía. Para siempre cerraste alguna puerta y hay un espejo que te aguarda en vano. La encrucijada te parece abierta y la vigilia, cuadrifonte, jano. Hay entre todas tus memorias. Una que se ha perdido irreparablemente. No te verán bajar a aquella fuente ni el blanco sol ni la amarilla luna. No volverá tu voz a lo que el persa dijo en su lengua de aves y de rosas, cuando l ocaso, ante la luz dispersa, quieras decir inolvidables cosas. Y el incesante ródano y el lago, todo ese ayer sobre el cual hoy me inclino. Tan perdido estará como Cartago, que con fuego y con sal borró el latino. Creo en el alba oír un atareado rumor de multitudes que se alejan. Son los que me ha querido y olvidado, espacio y tiempo, y Borges ya me dejan. Muchísimas gracias, Grecia. Grecia, ¿qué haces por, por estos versos, versos de Jorge Luis Borges? Esperemos que no sea la última vez que, que estés con nosotros aquí en este estudio. No, espero volver, sí. Juan b o r g i a nos n o podemos volver. Muchísimas gracias también, Joana, gracias. Joana Genoves, por haber estado aquí por ese magnífico vídeo que nos has traído.、Eh, permitidme también que dé las gracias a, a nuestros amigos、eh, Julian Leng y Vanessa l o a s o quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y enviar también un saludo muy especial. A nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina y seguramente en Lima también, gracias a una cadena de televisión internacional que emite desde Uruguay, en Montevideo, y que se llama UCL, un canal latino. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.